Radio Calimera. Para ti, para ti y para, para mí. mí para Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os cachopongos. <risas> Estela del Santo La que me puso en camino Fue tu resplandor cercano Que tiraba de mi mano Y me hizo peregrino Tu pensamiento mi credo Y tu boca el santuario Que las verdades proclama Quiero quemarme en tu llama Tu verso es mi reliquario Playa de Motril hasta la costa la muerte bebí las aguas salobres lo mismo es al sur que al norte vengo con los pies cansados hasta traigo ver su encendido mi corazón planetario quiere fundirse contigo de Granada a Santiago De Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía. Aguas e flores abertas reciben o meu irmán Que vendarme un abrazo As portas do pico sacro coa forza dun imán Nesta terra escondida as paixóns van e ven Por eses mundos de Deus Morremos con cada Deus nos nosais adoración O corazón fai unha ponte para saltar sobre a nada Que de unha nova luz de Santiago á Granada Andaluces, Andaluces e galegos mantente a testa moi alta E dobeleca a fisterra Dime que máis che fai falta De Granada á Santiago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 de Granada a Santiago de tu casa hasta la mía Bienvenidos a sapo sapos matutino de Radio Calimera y como nos cantaban Uxía y Javier Rubial De tu casa a la mía Este retrato musical de dos poetas universais Rosalía y Lorca da mano de dos sentimientos de dos almas que tratan de poner a poesía de ambos autores Uxía y Rubial tenen ya una amplia experiencia musicando poetas. Pues bien... él es que están inmersos en este trabajo este 19 de de marzo podéis disfrutar de Les en el Auditorio de Galicia en un concierto que precisamente presenta este trabajo de de tu casa a la mía y de tu casa a la mía también porque queremos abrir a las fronteras, queremos abrir las las puertas a a todo el mundo. Eh, oxe, conoceremos o trabajo que, que hacen desde la, de la ONG de Arrayanas, de aquí de, de Compostela que traballan para que as persoas migrantes estén en... Pois pues eso, que puedan, se garanticen os seus dereitos e eh, eh, puedan ter realmente unha vida digna en condiciones aquí en, en Compostela e en toda Galicia. E ben, tamén oxe, viaxaremos hasta C donde queremos hablar y donde vamos a hablar, porque estuvimos hace hay unos días que, que se celebraba una, una manifestación, una concentración en, el, en la puerta del Centro de Salud de, de C, donde al son de Chanchungueiras, Asociación Pediatras Hematronas Ya!, Pues ta, que también eh, pues se, ma, se manifestaran no pidiendo una, una salida pública eh, de calidad para los niños para los nenos para los para los mozos para las mujeres y eh, denunciar una falta de profesionales de pirateatía eh, ya que son varios o centros de salud de la zona que carecen de, de este servicio Así que las eh, están y van a seguirlotando para, para conseguirlo ¿no? como nos Nos explicará Vanessa Vikendi, que é la, la presidenta e portavoz do colectivo Pediatras e Matronas pues no que, que tamén denuncia a privatización da de, de sanidade galega e censura que moitos centros de saúde do ámbito rural carecen de especialidades básicas, como a pediatría. E ben, que tamén coñeceremos un pouco máis o que é a campaña de regularización Xa, onde se está pidiendo as firmas para levar adelante unha ILP donde al final se acaba aprobando por fin a regularización das máis de, de, de 500.000 persoas que, que actualmente están irregulares en o no estado español. Así que, con todo esto un pouco e eh, tamén non queremos nunca que falte o humor, así que recurrimos a xente de Paramo Pichers, que nos traen este parodia de Súbeme la Radio, que ellos cantan en galego con tira cosbalados Tira cosbalados Di aku palo Tiracos balados decía con concentración, ties la bregue pa turismo, le acopalo con teu tractor gastando roda como un pasmón. Tiracos balados decía con concentración, ties la bregue pa turismo, le acopalo con teu tractor gastando roda como un pasmón. En monchestou muy seguro, que igual te metes un puro a menonterra enterrada patacas, mimo se hai outro segredo se queres que produza cargalle máis descerco brandas comodas, se a ti non me interesa deixame estar os barcos, non toques a pedras para que se empese e se fixo, non veñas de listo Po ti queres me enfía, me dárme a currela tira cos balados, dixi a concentración ties la bregua, faz turismo de acopalo co tu tractor gastando roda como un pasmón Con balados dicía a concentración E as labregoa faz turismo Viajo o co teu tractor Gastando roda como un pasmón Nos eixas anticuado Que non che quitan nada Os morteiros non che os levan De lado da casa Ramón non teñas medo Teñas medo, non Non che van dar penedos Di chirindir, pinidi Tira cos balados, dixi concentración Ties la bregua, fas turismo De acopalón, cote o tractor Gastando roda como un pasmón Tira cos balados, disía a concentración Ties la bregua, fas turismo De acopalón, cote o tractor Gastando roda como un pasmón Ai, eu levantei este balado con meu bisabo Despois fixemos por ali o regalí Asi cho digo, eres moi mismo no contendes que choderon todo feito Deste que calmar tomo morfidal foi por respirar que nas afogar non te duro má querésme matar o oh, oh, oh. non teñas medo I son noncho de seo sabes ben que te apredio non te poñas así Ay non teñas medo Si a concentración, quías la bregou pas turismo, diaco palo co teu tractor gastando roda como un pasmón, tira cos balados di si concentración Continuamos aquí nos sapoconchos o matutino da Radio Calimera y bueno, ya tenemos no noso no estudio e, bueno, xa verdade que xa so hacemos moito porque bueno, para no sempre moi agradecido que a xente veña aquí ao estudio, ainda que corremos o riesgo de que vean xa, xa, xa que somos persoas y estas cosas, no que a veces cuando uno pensa os micros xa, tal xa, pues xa, no, somos xa, so, so ahora él xa, xa, xa, muña... Esperemos que no nos deje muy mal, pero bueno, la cuestión es que tenemos con nosotros a Gonzalo, él es abogado de la Asociación Arrayana, aquí de aquí de Compostela, que seguro que le habré dicho mal a Gonzalo, pero bueno, antes no, que nada, muy, muy buenos días. Buenos días, buen día. Nada, eh, y nada, y todo y lo, de nuevo gracias por, por, porque eso, que sabemos que o, si, si tiempo no, no tuvieras tres días según día, mejor, ¿no? es decir, que, que de, de faena no, no va a ser. Pero bueno, un poco si quieres por, por empezar, eh, como se suele decir la, la casa por los cimientos, ¿no? Es decir, de, uh -huh. qué exactamente cuando hablamos de de Laayana, desde que estamos hablando. Bueno, eh, nosotros somos una, una asociación que hacemos acción e intervención social aquí en aquí en el barrio, estamos bastante cerca aquí en Sar, pero atendemos a bueno, a población de Santiago Comarca y bueno, y sí que nos llama gente de de otros concellos de, de toda Galicia al final. Nosotros heredamos o, otra asociación, hicimos un cambio de la junta directiva y desde marzo del 2020 nos pusimos a trabajar con la intención de crear una asociación para cubrir necesidades de población que entendíamos que aquí en Compostela no, no estaban cubiertas. ¿no? Entonces, eh, bueno, nació de una idea muy bonita que luego fuimos materializando a través de de presentar una serie de programas a, a la xunta de Galicia que, que nos aprobaron. Hablo en plural porque el equipo está formado por cuatro personas, que son dos compañeras que son educadoras sociales, eh, una compañera que es psicóloga y yo que soy soy el abogado de la asociación. A pesar de que nosotros eh, no excluimos a, a nadie, nuestra la población a la que atendemos es personas que están en riesgo o situación de exclusión social y en su mayoría las personas que, que atendemos son población migrante. Eh, llevamos desde octubre del de, de 2020 trabajando con una serie de programas, tanto de orientación laboral como acompañamiento social, asesoramiento jurídico, eh, acompañamiento psicológico. Y un programa de, de conciliación también para menores hemos visto dentro de que, que igual no, no es tanto tu campo no lo sabemos ¿no? decir pero que dentro de la, nos ha llamado mucho la atención ¿no? un grupo que tenéis que, creo que se llama la, la tribu ¿no? o la tribu es decir que no sé porque nos parece una muy muy interesante porque creemos que muchas veces cuando hablamos de, de las personas migrantes no es decir se, sí que se suele trabajar mucho Eh, tanto de la infancia, tanto a lo mejor eh, la, el colectivo de mujeres, que no digo que no se tengan que trabajar, ¿no? Pero que, que esa parte, de, digamos, de, de la gente que está ahí entre, pues no sé, 12, tal, es la que suele menos trabajar y vosotras estáis trabajando en ese, en ese grupo de, de, de personas, ¿no? Sí, nosotros nosotros trabajamos al final de eh, es una atención integral a todas las personas migrantes, ¿no? Desde las áreas en las que en las que acabo de comentar y desde el área de la familia, ¿no? Para nosotros es importante no solo que las personas adultas estén se intervenga con ellas y se y se atiende a sus necesidades sino también muchas veces un poco a, a toda la chavalada que también tiene tiene muchas necesidades y que muchas veces son son esas personas las que más sufren el, el duelo migratorio no porque es muy eh, siendo adulto eres mucho más consciente de, de de todo el trayecto y de todo el viaje y el cambio de vida que supone el migrar no pero los La, la, los niños y las niñas pues les cuesta un poco más no como entender porque se han trasladado de un sitio a, a otro porque han dejado a todos a todas sus amistades eh, en muchos casos a su familia y se instala en una nueva ciudad no también eso con eh, los problemas que implica a nivel eh, educativo no porque vienen de otro sistema educativo les cuesta mucho reengancharse aquí y bueno pues sí apostamos un poco también porque porque porque ellos se eh, salgan un poco adelante y, y encuentren aquí en, en compostela pues bueno una nueva ciudad en la que puedan construir pues nuevas amistades una encuentren nuevos eh, nuevos caminos nuevas aficiones y entonces un poco nosotros lo que hacemos es apostar por ello y, y promoverlo. Eh, comentabas tú no de Di diferentes programas pero suponemos que, que tú estás un poco más en, el, en un programa ¿no? que creo que si no me equivoco mal se llama mi grande no uh -huh. que es un programa de asesoramiento técnico especializado esto lo decimos otras y ¿eh? digo que, uh -huh. que nadie piense que <ríe> y bueno un poco queríamos eso que nos, nos contarás que tú desde la parte esa no de, de, de jurídica de, de, de abogado es decir de, de cuáles la, la princip las principales labores que, que lleváis adelante y cuáles todos son las principales y, y, inquietudes por decirlo de un modo suave de, de las personas que migran migrantes eh, que con las que trabajáis Sí, a, al final bueno la gente que, que hemos estudiado derecho me, en ningún momento en la carrera tocamos nada del, del área del derecho migratorio entonces eh, bueno es un campo que ya de, de la base pues está un poco excluido ¿no? pues problemáticas existen muchísimas la mayor es eh, cómo regularizar la situación administrativa de las personas que que emigran entonces eh, hay que atender hay mucha casuística al final por por las peculiaridades de cada de cada persona de por qué vienen aquí cuáles son los motivos si existe familia si no cuánto tiempo llevan aquí entonces en función un poco de de las situaciones de la, de la persona pues intenta buscar eh, la alternativa que sea para, para poder acceder a, a tener un permiso de residencia aquí que es eh, lo que le garantiza un poco el, el acceso y el disfrute de muchos derechos que así si no se ve excluido Sí, porque además muchas Muchas veces no habrá vosotras que, que y sobre todo tú en este caso, no desde la parte como como ahora, pero supongo que también el tema del trabajo de las trabajadoras sociales, es decir, de otro tipo de, de personas ¿no? que, que, que gestionan el tema de, de apoyos, de ayudas, de decir de que muchas veces, es decir, hay propio eh, eh, la burocracia es tal, no es decir que nosotros ahora estos días que que se habla con con total, ojalá pues fuera así para todos los colectivos y personas, pero ni así, es decir, que se habla no, no, que vengan, que, que nada, nada traer a las personas de Ucrania es decir, es decir, como si fuera esto, primero sencillo que, que no lo es y segundo como como no sé, decir, que, que muchas veces esto, eh, vosotras eh, sobre todo nos llama la atención, ¿no? porque organizaciones como vosotras Eh, sois conscientes y seguro que no de, de, de todo lo que cuesta este este trabajo de, de, de poder hacer que una persona esté lo que aquí decimos legales eh, viviendo en, en el estado español eh, sí o sea nosotros tenemos asimilado que um, podemos ir a un banco o abrir una cuenta sin ningún problema y eh. Pues, por ejemplo, ahora que hablábamos de, de chavales, pues si te gusta el fútbol, el baloncesto, poder federar, poder jugar en un equipo... Bueno, el acceso a tener un contrato de trabajo, un alta en la seguridad social, ¿no? O sea, al final, cosas que nosotros tenemos asumidas como que son normales, ¿no? Por el hecho de, de tener una nacionalidad diferente, a otras personas les cuesta muchísimo tiempo el poder acceder a, a, ese, a ese disfrute de derechos, ¿no? Entonces... ...un poco el trabajo que en el que nosotros en el que nosotros hacemos y más concretamente en el que yo hago a través de el intento de regularizar a todas estas personas de, de acompañamientos ...a tanto personas que, que bueno que han tenido que salir de sus países y solicitar protección internacional o personas que, que están aquí en situación irregular o personas que tienen familiares aquí no es un poco conseguir que, que puedan eh, hacer efectivos todos los derechos que, que tienen Al final, bueno, pues eh, son situaciones bastante difíciles mm, debido a la legislación, que tampoco es una legislación sencilla, ¿no? Es bastante compleja, en la que hay muchos muchos recovecos, muchos huecos, eh, muchas, eh, muchas exigencias, ¿no? Entonces, en función de eso, es un poco determinar el, la mejor manera para que, que esas personas puedan acceder a, a la regularización de su situación administrativa. También es importante, bueno, ya a mí me gusta un poco hacer didáctica con las personas que, que atiendo, ¿no? Para que ellas mismas entiendan cuál es el proceso, qué es lo que que es lo que necesitan y, y cómo pueden conseguirlo, ¿no? Porque al final, eh, de nada vale hacer algo... Eh, por otra persona cuando hablamos de derechos y esas mismas personas no entienden que son titulares de esos derechos y que pueden desarrollarse desarrollarse de esa manera ¿no? sí porque además ahora que bueno que se habla mucho de este fan news y todas estas cosas es decir en el cuando hablamos de en el campo de, de, de, de la migración de la regularización es decir el, el es que a mí me han dicho el es que es decir hace que la gente al final también porque eso se habla tan muchas veces tan por desgracia gratuitamente desde muchos lugares es decir que que ellas mismas y ellos mismos, es decir, tienen ahí un, un lío en la cabeza, ¿no? Es decir, de, de, no, es que si tienes un carnet de la biblioteca eso ya te sirve para muchas cosas que luego sí o luego no, eh, depende, ¿no? Porque también muchas veces, eh, no sé si os pasa a vosotras, es decir, eh, a, aún así habiendo una, regular, una unas leyes, es decir, Según el, en este caso, es decir, la, la persona funcionaria que te toque, las cosas pueden ser más o menos sencillas. A ver, sí, al final la persona hace mucho, ¿no? sobre todo en el, en el ámbito del, del funcionariado. Siempre dentro de, del marco de, de la legalidad no una persona te puede puede colaborar más contigo o no bueno muchos los colectivos antiracas y así eh, hablan mucho de, del racismo institucional no que al final son todas las trabas tanto burocráticas como como culturales y sociales que se, que se imponen desde el estado español a, a los colectivos de personas migrantes no para para un poco para entorpecer ese acceso a, a sus a sus derechos no entonces pues hay personas que ya de por sí eh, funcionarios y funcionarias que pueden ser más racistas es explícitamente pero luego detrás siempre hay como un, un cuerpo de bueno de racismo institucional no que es el que priva a a estos colectivos del, del acceso a derechos, ¿no? O sea, el hecho de que no haya que no se establezcan vías seguras para la migración y que bueno, personas eh, de África subsahariana tengan que atravesar medio continente y lo jugarse la vida en el mediterráneo para intentar intentar llegar a a españa pues eso ya es una política no de racismo institucional bastante bestia sí, no queríamos un poco eso no ya que que, que está aquí porque también vosotras estáis de apoyando no es decir a la a una campaña que, que se, se ha lanzado ¿no? que es esta campaña de De, por la regularización de, de 500.000 personas no esta regularización es extraordinaria te, mira, te, tengo una curiosidad decirte no, no quiero meterte ni ningún compromiso decía mejor pues me dice mira pues de este tema no voy a decir pero sobre todo eh, eh, tan complicado sería que, que cualquier persona que viniera en, al estado español a querer vivir aquí se, se hiciera española sin sin tantos trámites sin tantas complicaciones a nivel legal tan a nivel de, de, de tan, tan complicado sería si se si, si, si, si quisiera No, al final pues las leyes eh, son decisiones políticas, ¿no? Entonces no no sería tan complicado. Eh, entiendo que debe de haber unos pasos, sobre todo hasta adquirir la nacionalidad, ¿no?, que es lo que marca la ley, pero bueno, facilitar el acceso a un permiso de residencia a las personas que, que vienen aquí no debería ser tan complicado, ¿no?, porque al final... ...es poner barreras a, a situaciones de disfrute de derechos eh, sí que hay hay muchos colectivos en los que han trabajado en, en llevar a cabo esta iniciativa legislativa popular que, que reclama la regularización la regularización extraordinaria de, de no hay una cifra exacta ¿no? pero se habla que más o menos hay entre entre 470.000 y 520.000 personas en situación irregular en el, en el Estado español que ya de el hecho que no se, cifre, se no, que no se conozca la cifra exacta de, de cuál es la población migrante en situación irregular ya nos hace ver ¿no? cómo es cómo está in, invisibilizada, ¿no? esa esa población y no parece que no existe, ¿no? cuando cuando está cuando son nuestros vecinos, cuando son nuestras vecinas, cuando son las personas que pueden cuidar a nuestros mayores a los pequeños cuando son personas que a lo mejor están en una cocina de un restaurante y no tienen contrato o sea es la persona que te está dando de comer son muchas personas que bueno 500.000 me parece un, un número bastante grande no que tienen esa falta de derechos no entonces eh, un poco lo que remarca esta iniciativa es el, el hecho de hacer una regularización extraordinaria No porque en este momento se quiera hacer o porque a los colectivos justo ahora les haya dado por, por buscar esta solución, sino porque es una solución que se encuentra dentro de, de la propia ley de extranjería y, y estas regularizaciones ya se han hecho en el pasado. La última regularización extraordinaria que se hizo fue en el año 2005. Y se regularización se regularizado a 550.000 personas quiero decir al final todo es eh, todo es política ¿no? y todo es eh, las ganas que tú tengas de eh, que la que la población tenga derechos no entonces eh, apostar por, por esta regularización pues es, es obligatorio para, para todas las organizaciones que trabajamos con personas migrantes eh, aquí voy a hacer un poco de, de publicidad y eh. Sí que hay aquí en Santiago de Compostela eh, muchos lugares en los de, en los que se puede ir a firmar porque al, fi al final lo que estamos haciendo nosotros es una recogida de firmas que tiene que ser qu de 500.000 personas para poder presentarla en el Congreso. Eh, hay varios sitios aquí en Santiago de Compostela, creo que en el, en el local de la CUT tienen, tienen un documento de firmas, en la Casa Suana Torres también hay un documento para firmar. Y en, en nuestra asociación en, en Arrayanas, en Rua Pesigo 32, Baiso Local, <risa> eh, tenemos tenemos también un documento, los únicos requisitos es ser mayor de 18 años, tener un DNI y echar una firma. Y eh, bueno, al final una firma puede suponer que muchas, pues 500.000 personas puedan acceder a, a una regularización extraordinaria. Tener un DNI, digo para la gente que no se escucha porque el otro día, bueno, aquí en la, cuando ha el tema del 8M que se, estaba, estaban en diferentes puntos, pues mm. estábamos en, eh, pues se acercaba gente que sí que tiene NIE o decir, y no, yo eso sí que por ejemplo era algo que no, no sabía, pero que tiene tiene que tener de DNI si no, no, no, digamos que la firma no, no es válida. Pues sí, no, no, está ahí. luego también la, la, la Lila la, la librería la Lili también tiene punto. Sí, de, hay muchos sitios, lo de... siento por no recordar todos, pero venga no, bueno, aquí yo, es... Yo es un poco de pero bueno, sí que es verdad que, que bueno que, que también ha sido un poco que, que os conozcan, que eso también está bien, ¿no? Es decir, de, anda que lo, como decíamos, seguro que que por trabajo no, no, no va a ser digo para para vosotras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 Si quieren realmente hablar de reconstrucción social y democracia, las políticas públicas han de diseñarse junto a los colectivos a quienes les afectan. Y esta PNL es la oportunidad para hacerlo. Dejen de llamarnos personas ilegulares. Ninguna persona es ilegal. Soy Jimena Zambrana. Hemos venido a presentar una iniciativa legislativa popular para que las personas migrantes puedan acceder a contratos y derechos, sobre todo los de salud. Si estás de acuerdo, firma, infórmate y difunde. Cuando hablamos de... Pues eso, estamos hablando de una organización, que desarrolla es un trabajo muy importante, de, desde siendo un colectivo eh, bastante pequeño, y en eso lo hablamos al principio también, pero eh, sorprendentemente, o oh, no sorprendentemente, no lo sé, muchas veces, o eh, ignorantemente yo, es decir... <risa> Eh, es más complicado cuando eres una organización pequeña en el tema de la gestión de recursos, porque muchas veces cuando te tienes que pedir eh, subvenciones, cuando tienes que pedir entre más grande eres, aunque esto parezca mentira, muchas veces entre ante los presupuestos son mayores ante las lo que pides es mayor, es casi más sencillo. Sí, sí, eso es una realidad, o sea, a las entidades pequeñas pues nos cuesta, nos cuesta bastante a pesar de que hagamos un trabajo inmenso ¿no? como hacen otras organizaciones grandes que ahí no me, a, no me voy a meter en el trabajo que hace cada una pero sí que bueno yo creo que desde desde las instituciones y más desde bueno desde el propio concello pues se tiene que apostar un poco no por porque el tejido asociativo crezca ¿no? Y, y no va a crecer porque existan eh, entidades grandes sino en base a, a pequeñas asociaciones que hacemos que hacemos eh, ese trabajo pues bueno, un poco fomentar que aquí en la ciudad eh, pues que existan más recursos para que para que las personas migrantes pues puedan puedan estar estar atendidas y que y que se atiendan sus necesidades, ¿no? Al final nosotros nacemos porque existe una necesidad, una necesidad de atención a, a estas personas y bueno, y los datos de las personas a las que atendemos pues pues ahí están, ¿no? Entonces sí que sí que sería bueno que el que el concejo apostara por por bueno, Por fomentar eh, por fomentar las asociaciones las asociaciones pequeñas las reunies también si quieren, ¿no? pero un poco de, de cuidar a las, a las personas que, que atendemos que al final no dejamos de, de trabajar de forma coordinada con, con los servicios con los servicios sociales del, del propio con consejo sí porque muchas veces no es decir eh, yo esto alguna vez eh, lo, lo, lo he discutido con alguna persona no es decir es verdad Que hay que evidentemente nadie habla de aquí de que se dé dinero ni pero pero que claro que muchas veces a la a el, el ese eso que se vende como no es que todas somos iguales claro es decir, cuando estamos hablando de una, evidentemente de, de todas somos iguales no pero que pues eso lo comentabas tú votas es un equipo relativamente pequeño que, que, que ya de por sí no llegáis seguramente a todo la, el trabajo que, que, que queríais llegar es decir no es decir pues esa parte de toda la administrativa, la burocrática, es decir, eso es, es realmente cuando lo comparas con... Me da igual, decir, po po podemos poner nombres o no, decir, podemos hablar de Cruz Roja, podemos hablar de mil organizaciones, eh, no, no, no mil, ¿no? pero siete, ocho organizaciones muy, muy grandes, ¿no? que claro, ellos tienen unos equipos detrás, es decir, que, que, que eso hace que, que no sea igual ni a la hora de pedir los recursos. Lo digo para, para la gente que nos escucha un poco, porque también muchas veces... Eh, Por desgracia, ¿no? Sobre todo, ahora ya no tanto Pero yo recuerdo unos años atrás Que, bueno, por un tema De, de, de que algunas organizaciones Sobre todo en el estado de Francia habían utilizado eh, El tema de presupuesto Las organizaciones pequeñas eh, También necesitáis, eh, evidentemente El apoyo voluntario, el apoyo, esto lo, lo estoy Diciendo yo, eh, no, ni, me refiero en el sentido De que de que ni estaba palabrado Ni el, ni Gonzalo me ha dicho nada, es decir, pero Pero económicamente, que para la gente que nos Escucha, el otro día también hablamos con una con sea, un, un grupo que llevan también muchos años trabajando con el tema de, de niños y niñas de, de Ucrania nos comentaban eso, no que, que, que guay, no es decir que, que, que bien que la gente evidentemente pueda traer recursos, pueda traer materiales, pero que hay muchas cosas donde lo que hace falta es dinero. Esto suena así, puede ser. Entonces me refiero que para la gente que no lo escucha, que muchas veces metemos dinero en, en, en sitios donde con, tenemos una confianza ciega, que en general esto, y a decir, lo estoy diciendo yo a nivel y además muy personal, confiemos en las pequeñas organizaciones de verdad, si si podemos dar a eh, decir apoyarles evidentemente con nuestro trabajo a perfecto también eh, materialmente también, pero que si podemos económicamente un poco para ellas les, les les viene genial. no Nosotros pensamos que eso también es importante, Gonzalo. Sí, bueno, gracias gracias por esto. Sí, eh, nosotros en nuestra asociación al final toda la gente que quiera participar como persona asocia se puede se puede inscribir. Sí que al final un poco mmm, cuando se habla de subvenciones o de dinero público que van a eh, van a organizaciones pues bueno, la gente se piensa que es como el dinero que te dan y que va directamente a tu bolsillo no para nada es así o sea nosotros lo único nosotros eh, la necesidad de dinero que tenemos es para poder seguir trabajando y para para ofrecer un servicio de calidad no al final eh, nosotros lo que queremos es eh, atender a las necesidades de las personas cuanto más cuanto, Cuanto más grande sea el equipo cuanto más recursos podamos tener nosotros mejor va a ser mejor va a ser esa atención y al final va a revertir no, no solo en la población que atendemos sino al final en el conjunto de en el conjunto de toda la ciudad o sea al final las entidades que trabajamos en, en el ámbito de lo social pues pues lo, lo que pretendemos es eso no hacer un poco construir una, una ciudad diferente y una ciudad mejor no pues eh, pues más justa más más igualitaria y, y al final un poco pues, también luchar un poco por la transformación social eso, claro. eso, está, eso está claro pero pero bueno tampoco tampoco tenemos unos objetivos tan grandes no al final bueno la verdad que el puesto pues, que hablas de la transformación muchas veces los objetivos vienen dado por, por los proyectos y, lo, y el trabajo que hacen no es decir que, que realmente a lo mejor no no hay esas campañas que en este caso pueden hacer organizaciones pues eso como puede ser Greenpeace o amnistía y se si ocurre en el tema de, de, de lo que es concienciación por decirlo así porque claro ellos tienen unas capacidades pero bueno yo creo que también lo hablamos al principio es, es saber pues cuando estas organizaciones hacen informes hacen aprovecharlo porque ellas en eso sí que suelen ser bastante aunque que, que decir que lo han hecho ellos pues bien lo han hecho ellas o ellos decir, evidentemente hay que reconocer el trabajo pero aprovecharse de eso ¿no? de, de este de estos procesos pues de, de estos datos de estas cosas que muchas veces a las organizaciones pequeñas siempre cuestan más y también otro otra cosa ya mira no sé estamos aquí es decir de, de un poco porque también muchas veces se dice, ah, pero esto no es decir cuando hablamos de una organización sin ánimo de lucro quiere decir que hay puede haber personas que estén trabajando de, es decir estaría bien, muy bien que haya personas que estén trabajando y que puedan tener un sueldo digno, es decir pues eso no quiere decir que no sean sin ánimo de lucro, quiere decir que no hay un beneficio más allá de lo que sea cubrir los gastos, y pagarle a una persona y que tenga un salario digno, sea abogado, sea trabajadora social, sea lo que sea dentro de una organización, eso es un buen trato, eso es un trabajo digno, porque si no acabamos haciendo organizaciones donde con toda la buena voluntad se acaba, no lo estoy diciendo por la vuestra, es decir, ya sé que estoy tocando aquí un speech de que no debería a lo mejor, pero digo porque todas mismas ¿eh? y yo mismo muchas veces decir eso, que sepamos que, que claro que hay gente trabajando, que hay que porque es que para para atender a las personas en condiciones eh, todos los días de una forma como se debe hacer, porque las administraciones muchas veces y en muchos casos no están llegando a esos lugares, pues se necesita que la gente no no, puede, no sean superhéroes. Esas personas como aquí Gonzalo y como otras comen, tienen una vida. Es decir, ya sé que es verdad que yo no ni conozco a Gonzalo y se está quedando mejor un poco alucinando, pero que hay cosas que, mira, me ha, me ha venido ahí y, y hay que decirlas, y yo creo que, que un poco ese trabajo, porque además acabo de ver aquí una, una campaña, ¿no?, que, que lanzasteis, creo que fue en diciembre, que es construir un obradoiro que era construyendo desde Obón Trato, ¿no?, mm. Eh, también eso, ¿no? Es decir, se, sepamos entre todas, cuidemos ¿no? ¿no? Es decir, vemos, hemos visto ahora en estos días una noticia que a mí me, me alucinaba, es decir, cómo el número de, de porque además médicas, es decir, de médicas atacadas de, de, de un año acá por el tema de, la, de a raíz de la pandemia, eh, se ha incrementado pero a más de un 200%, es decir, señoras, eh, todas en general, y señores, y sentémonos, es decir, eh, un poco calma decir, no, pues en esto es igual, ¿no? Es decir, yo creo que hacéis un trabajo muy muy encomiable, ¿no? Y sí que te voy a preguntar de pues la verdad es que rollo que igual no debería haberlo soltado, es decir, de, eh, que ahora mismo, eh desde de, de la parte que, que tú llevas de la parte, pero también desde la organización, eh hay tenéis ahí algún proyecto en mente, alguna cosa algo que que sí que quería llevar en marcha, que, que os esté costando mucho o, o no sé, ¿por, por dónde va lo, lo, el camino que, que estáis llevando ahora mismo? Bueno, sí, a ver, tenemos ahora mismo, hemos presentado para para la Diputación de Coruña otro programa y bueno, sí que estamos pendientes eh, porque un poco nuestra visión también es eh, de... De, de, ...de desenvolvemento rural, que esto tengo que pedir disculpas, yo no soy galego falante, no, no, soy castellano, entonces me cuesta un poco... ...pero hay palabras ya que no, que no recuerdo cómo se decían en castellano, sí. Eh, entonces sí que nuestra intención es un poco apostar por... Por un poco llenar el mundo rural, ¿no? Que al final eh, sí que existen muchas carencias de muchos servicios, ¿no? Y sí que hay población migrante que, que sí que le gustaría instalarse en el rural, pero que a lo mejor no tiene, no, no ve la posibilidad o, o no ve que haya futuro trabajo y demás y nosotros sí que sí que intentamos apostar por por esa vía. entonces bueno ahora a raíz de los conflictos últimos que ha habido tanto el de afganistán como el de ucrania pues sí que estamos intentando a ver si si nos podría si nos podría salir un, un programilla para, para desarrollar en el en el rural en ello estamos cuando trabajáis en este caso en el, en el tema de, de lo rural supongo que también estaría será importante no lo sé esto es mi desconocimiento de trabajar con la, con la gente digamos que ya está en lo rural me refiero para, para que haya una, una acogida y Porque muchas veces no es el, el, el, el no digo imponer algo, pero que muchas veces pues eso no hay hay que preguntar a quien no, no digo preguntar porque tenga que te, darte permiso ni a vosotros ni a nadie, pero Que muchas veces creo que esa parte tampoco se trabaja mucho y supongo que, que eso sí que se tiene en cuenta, ¿no? A la, la gente que, que ya está allí. Sí, sí, para nosotros es muy importante. Al final, bueno, aquí estoy un poco robando la voz, ¿no? Mis mis compañeras y sí que sí que provienen de aldeas y provienen de lo rural y ellas... Sí. Eh, su voz sería muchísimo más válida que la mía para hablar, de, para hablar de esto, ¿no? Pero sí, sí, nosotros apostamos porque tiene que ser bidireccional, tanto eh, hablar y... ...y ver cuáles son las necesidades de la, de la población que está dentro del rural... ¿no? Y, cómo sería, ¿no? ...y cómo hacer un desarrollo conjunto... ...tanto de las personas que llegan al rural... ...como de las personas que ya están en el rural... ...básicamente para que el rural se desarrolle... ...porque al final si juegas con llevar a una familia a un sitio rural... ...si no hay una integración por ambas partes esa familia del rural en cuanto pueda o en cuanto encuentre otra oportunidad se va a ir y al final va, uti va a utilizar el rural, ¿no? Y nosotros no no pretendemos eh, favorecer eso, ¿no? Sino nosotros queremos que, que la gente que, que quiera estar en el rural, pues que, que se integre y que viva allí, y que, allí y, que, y que el rural se desarrolle. Además, eh, un poco escuchándote, ¿no? Y además, también viendo algunos de los proyectos que, que lleváis adelante, ¿no? decir de al final la, esto esto es algo que... Que, que se tiene mucho supo en otras culturas también, pero yo desde mi poco de conocimiento decirte de, lo veo mucho sobre todo en pues eso tanto en, la, en, la, en las culturas eh, depende, ¿no? Pero en muchas culturas de, la, de Latinoamérica, desde el de, de, de, de, de, de, de indigenismo, desde el de, originismo, como se quiera decir, del de amor y, y de la de cómo la tierra eh, ya te digo, aunque esto va a sonar muy místico, pero te acaba sanando, ¿no? Es decir, pues otras también Eh, tenéis aquí en creo ¿no? en compostela tenéis al, al, algún aunque sea pequeñita al, algún huerto o alguna huerta ¿no? que estáis llevando un poco adelante o no sí sí nosotros dentro de los programas en los que trabajamos aquí en, en compostela bueno el concello nos cedió una huerta y, y intentamos utilizar un poco ese ese trabajo en, en la huerta para, para la creación de, de redes y para bueno porque también es hasta cierto punto es sanador sí que sí que tienes razón en En eso que has dicho, entonces nosotros sí que intentamos utilizar eso del trabajo con la tierra para, bueno, para que la gente encuentre un espacio seguro en el que pueda, bueno, pueda conocer a más gente y un poco integrarse de, de una manera diferente, ¿no?, en, en la ciudad. Sí, no, un poco era por eso, ¿no?, porque no nos parece siempre muy, muy curioso, ¿no?, de ver a, pues eso, a personas, ¿no?, que que yo siempre recuerdo a un hablador de ahí de Valencia que decía, pero si aquí lo importante es que, que la gente consuma de, de, de la tierra y de, lo, y de lo nuestro, es decir, no si no no necesitamos que vengan a... porque él decía, es que a cada momento que ahí en Valencia, que es donde vengo, la huerta acaba siendo decía el un parque temático, es decir, no, y no, nosotras no, <risa> no en el sentido de que de que a ir al fin, y él decía, claro que la tierra es, es dura y estas cosas, ¿no? que, que eso que, que creo que también tenemos que trabajar todas, ¿no? desde, desde un poco el conocimiento y desde el respeto y saber que cada cual eso pues hay gente que tal y, y pero no sé, nos parece muy muy interesante eso que acaba de decir de, del desarrollo de, de, de, de lo rural ¿no? que, que del campo porque además aquí hablas con mucha gente ¿no? y, y además ahora que vemos ¿no? mil ataques desde ¿no? de eólicas y un montón de, de cosas más de, que bueno que, que, que es importante eso eso también y también hay un, una última parte ya no, no te voy a robar mucho más tiempo ni ¿no? decir pero que desde de todo ese tiempo que, que llevas un poco cuando decir tú eres, tú eres abogado es decir pero hablas con otras o otros compañeros que no sé si cuál de que también son de la abogacía es decir de que estén en o en otro mundo es decir de, es, es fácil hacer entender que, que este trabajo que lleva aquí vais adelante desde la organización o, o es complicado no, no sé si me explico a ver yo me pertenezco a una a una clase de abogacía pues que no que no es la mayoritaria no entonces al final te encuentras te encuentras comunicándote y y tejiendo relaciones con, con personas dentro de la abogacía que están un poco más en tu mundo. pues A mí me resultaría bastante complicado pues hablar con personas que están trabajando en las consultoras estas grandes porque al final no sé casi ni lo que hacen. Mm. <risa> no tengo ni idea, pero bueno, a la gente que, que está dentro del ámbito y aunque sean compañeros y compañeras que están en, en despachos, pues, pues que tienen una conciencia social pues es bastante sencillo ellos pues lo apoyan bastante todo el trabajo que hacemos y y si pueden nos echan una mano eso no no hay ningún tipo de problema pero a, al grueso de, de lo que es la abogacía que, que está que trabaja en grandes despachos en grandes despachos o en consultoras y demás pues bueno pues si a lo mejor ahí sí que hay hay una limitación pero al final es o sea es, mm, No es tan difícil ponerse de acuerdo y no es tan difícil explicar al final los problemas pues pues se quieran ver o no se quieran ver existen el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que tiene impacto que tiene impacto en, en la vida de, de muchas personas que bueno que al final ese es nuestro objetivo no que que las personas pues que entran a Rayanas con una serie de necesidades, pues salgan de Rayanas con esa con esas necesidades cubiertas y nosotros pues para eso estamos. Tampoco tampoco tenemos objetivos muy pretenciosos, no, sino al final pues construir construir ciudad y construir una ciudad con con todas las personas que, que residen en ellas, ¿no? Independientemente de si son de aquí o de allí o de donde sean, ¿no? decir un poco que en arrayanas.org se puede encontrar bueno luego en las redes sociales también estáis toda la información Sí que queríamos eh, de, de, y para hacer un poco a mejor de, de, de no sé cómo decirlo, ¿no? de si para si nos está escuchando alguna persona migrante que te, por un lado si tenéis a, a, a alguno o sea, en qué horario se pueden acercar a, a la asociación, pero también un poco queríamos hacerte una pregunta. No queremos lo, nunca meterte en un compromiso, pero si brevemente nos puede decir si nos está escuchando. Vamos a suponer una persona que acaba de llegar sea como sea, me da igual decir, pero que no no tiene ha llegado de una forma que, que aquí se dice ilegal o vamos a decir que, que administrativamente no, no tiene lo que se dice en papeles, es decir, qué derechos sí que tiene esa persona tenga o no tenga papeles? A ver eh, esto un poco para para hacer un poco de didáctica. Exacto. La mayoría de la, de la población migrante que viene a España viene de forma regular. O sea, atraviesan atraviesan la frontera que suele ser el aeropuerto, le ponen un sello y luego su situación administrativa cambia y a los tres meses de su visado de turista, pues expira su, como el entre comillas, su permiso para, para residir aquí, ¿no? entonces la población que todos los gran, los partidos políticos y demás que dicen la inmigración ilegal y no sé qué pues es que en verdad eso es un número un porcentaje muy muy muy muy bajo de lo que de cómo se produce la la migración en, en el estado entonces una persona que viene aquí bueno pues tiene es que al final la, la el, La ley de extranjería tiene mucha casuística, entonces dependería mucho de la persona, pero bueno, dependiendo de si su país de origen sale huyendo, si sale por motivaciones económicas, pues puede solicitar protección internacional, que ahí le le puede cubrir pues eh, la atención sanitaria y una serie de derechos sociales por entrar dentro de la ley de asilo. Si viene por otras motivaciones, pues bueno, a partir de los tres meses puede puede tener la atención sanitaria cubierta, los menores siempre tienen que estar escolarizados, o sea, bueno, se intenta cubrir una serie de, de derechos. Aquí sí que quiero quiero hacer un poco un algo así para pensar, ¿no? que es el mm. eh, no solo es el derecho a, al trabajo y demás, sino también el, los derechos políticos de la población migrante, porque se habla muy poco de esto, pero en el Parlamento existe una infrarepresentación De personas racializadas eh, bastante preocupante. Creo que la, la ONU, creo que incluso llama la atención España porque creo que hay apenas dos personas racializadas de 350 de 350 diputados eh, cuando en proporción la población migrante ocupa mucho más que ese espacio no no sólo porque no tengan derecho a voto porque no tienen permiso de residencia sino que incluso teniendo un permiso de residencia hay ciertos países que tampoco tienen derecho a voto entonces eh, claro es bastante difícil que las los reclamos y las propuestas de la población migrante lleguen a lleguen al congreso si no, si no existe una representación no entonces un poco eso creo que es algo que también se debe de incidir y que se habla se habla preocupantemente bastante poco Sí, porque además estoy ya mirado escuchando me, me surge no sé si seguirá siendo así yo recuerdo que ya hace muchos años eh, cuando hablamos el tema de la regularización eh, si tú seas de donde seas vienes aquí esto era antes eh, no no si se si sigue siendo ahora decir pero Eh, compras una casa por determinado tipo de dinero, inviertes tal tal eh, se, se te dan los pero que hablo de cantidades astronómicas, recuerdo no recuerdo cuándo era, eh, en aquel momento te era posible obtener los papeles por, por hacer ese tipo de, de compra por digámoslo así. Sí, ¿no? fue, una, fue una ley que sacaron con Rajoy, si no recuerdo mal, que es de 2013, que es una ley de como de emprendedores, no que a personas que compran un piso libre de cargas por valor de 500.000 euros, eh, obtienen un permiso de reserva Prácticamente de forma automática uh -huh. También si se hace una inversión de más de Ahora no recuerdo exacto Creo que eran 3 millones de euros eh, no, no recuerdo exactamente uh -huh. Pero por, Porque con esa, con esa gente no, no Esa ley no la trabajo Esa ley no la trabajo mucho Por lo que sea eh, Pero sí eh, también si haces una, una inversión grande O tienes un, pro, un proyecto empresarial Grande Puedes acceder a, a tener un permiso de residencia Que van por, por una oficina, una oficina especial, que no es la habitual, que son las oficinas de extranjería que hay en todas las provincias, sino por una unidad de grandes empresas que hay en una oficina que hay en Madrid. No digo porque re recuerdo o ahí en Valencia, bueno, pero a nivel estatal hay una estudiosa no que sale de la cortina y ella existe mucho en el trabajo de que muchas de estas cosas realmente lo que se ataca y donde lo que hay es un ataque cruel a, a, a la gente pobre. Es decir, seamos de donde seamos y encima si sí es racializada y hace mucho más, pero que de por sí, es decir, las administraciones, de las personas, es decir, ahí eso, ¿no? un ataque al al que es, es diferente, evidentemente, también. Eh, o sea, además también, ¿no? Pero, pero sobre todo, y eso lo vemos en el día a día, ¿no? Como a las personas eh, empobrecidas, es decir, de sean de donde sean, es donde la administración muchas veces te eh, trabaja. Incluso a veces cuando dicen que te están ayudando o que llevan un punto en que en que est están casi anulándote para aceptar ese tipo de ayuda o ese tipo de cosas. no yo Esto es una cosa también para que entre todas las las pensemos un poco. no Es decir, por qué ir a alguien que lleva con un dineral sí que puede entrar. Es decir, cada quien que se conteste, digo, porque habrá quien dirá claro, es normal. no Pues bueno, ya cada quien lo, la normalidad o ¿no? no nos vamos a juzgarla nosotras ni, ni lo pretendemos. Y nada, lo último ya, darte las gracias, perdona la chapa que seguramente te he soltado inconscientemente o no, y nada, que si tú quieres repetir que que ti que para ti y para cualquiera de la gente que estáis en Arayanas, desde la organización, pero también de la gente que va, que, que la radio siempre está abierta, es decir, de, de verdad, no, no es un postureo que también, pero de verdad que está abierta, y que si tú quieres añadir cualquier cosa nosotras, encantada de que lo hagas, de verdad, Gonzalo. Nada, gracias por, por la invitación y nada eso recordar un poco lo de que nosotros somos puntos de recogida de firmas al igual que otros puntos de la ciudad están las redes eh, regularización ya eh, eh, para, para recoger firmas para esta, para intentar conseguir esta regularización extraordinaria de las personas migrantes y luego pues si las personas quieren <risa> quieren participar tanto activamente como aunque solo sea económicamente pues bueno en arrayanas.org y en las redes creo que tenemos un Facebook y un Instagram, Instagram ahí solemos sí. solemos poner toda la información se puede asociar cualquier persona no no, ten, no tenemos ningún tipo de requisito y luego pues cualquier cosa que es bienvenida en la en la asociación tanto voluntarios voluntarias como como la, quiere, la gente que nos quiera echar una mano en, en cualquier cosa. Ah, una cosa que no hemos dicho. Bueno, estáis, en, eso lo has dicho tú, en Rubado dopesigo de arriba a 32 aquí en, en Compostela, pero tenéis eh, un horario de oficina, digo, por si... Sí, se... tenemos un horario de 9 a 5. Lo que pasa que con el tema del COVID eh, y vale. por temas organizativos ya al final eh, atendemos con cita previa. En, en arrellanas.org están los números Estoy de raro. contacto uh -huh. para, para que no la gente que, que necesite nos llame o lo que sea y más o menos de 9 a 5, es el 9 a 5 y media, es el, el horario de, de atención presencial. Vale, pues no digo, porque muchas veces también eh, eso, no el, el hablar, aunque sea telefónicamente, no pero más allá de WhatsApp y correos y tal, que están bien, ¿eh? mm. que también hay que exista, no que, que hay muchas cosas que, que está bien hablarlas desde el cara a cara. no Por eso, nosotros también agradecemos mucho que, que, que podáis venir, las que podéis, evidentemente entendemos que hay gente que no puede venir al estudio, porque nos parece siempre muy chulo. Pues bueno, nos vamos a ir, eh, lo vas a presentar tú, además eh, con un tema musical que, que has elegido tú, que nos has confesado que eres muy amante del, del reggae, lo he dicho bien ahora creo, ¿no? Decirte, sí, que no, la música jamaicana. La música jamaicana, es decir, y bueno, pues preséntanos un poco este, este tema. Nada, pues he, he escogido un tema que además hoy viene, que ni pintar, pues se llama Morning Sun, eh, que es de Alba Rien de Cimarron, que son un grupo de música jamaicana que, eh, de Reino Unido, que también está muy relacionado con el tema de la migración, ¿no? Al final, cuando se independiza Jamaica, mucha gente de Jamaica se traslada a Reino Unido para trabajar y ahí es donde donde en esa mezcla de culturas pues eh, se pone en valor toda toda la, la mezcla, ¿no? Y la, la música, la música jamaicana y de cómo se luego se traslada como toda esa cultura a, a Inglaterra y luego posteriormente a Europa. Por Nisuns a disfrutarlo. Gracias, Gonzalo. Na na... Alternativa En Arraianas posicionámonos como unha ponte entre as persoas que carecen de recursos, medios ou información e a consecución dos seus dereitos. Traballamos permanentemente en prol dunha sociedade máis xusta e intercultural. Ofrecemos asesoramento xurídico, psicolóxico, social e laboral, ademais de contar con programas específicos de formación e conciliación. Uníndote a Arraianas contribuirás a reducir a desigualdade social. Consulta máis información na nosa página web e síguenos nas nosas redes sociais. Participa, asócitate, doa. E hacemos voto porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hoy recobrésemos a nosa dignidade ou seremos destruídos in Ramán, de Bangladesh. Trabajo como traductora y mediadora, trabajo como sanitaria, y hospital y servicios social Soy Marita Zambrana, presidenta de Sol Racismo Madrid. Mi nombre es Edith Espínola, soy portavoz de la Asociación Servicio Doméstico Activo y también soy portavoz del Movimiento Regularización Ya en el Estado Español. Mi nombre es bella soy ciudadana del mundo globalista, activista, presidente de la Asociación Unión Soviética de España que lucha por la justicia social. El país, que es España, los gobiernos ha querido cuidarnos, de que no estemos extendido a la enfermedad que es el COVID, pero el país que es España no ha pensado de que hay africanos que vive día a día o hay ciudadana inmigrante, incluso españoles que viven día a día que no cobra ninguna renta, personas inmigrantes que no tiene ni papeles, ni pasaporte, donde uno tiene que salir a la calle para vender, para buscar, a sobrevivir día a día. Porque mucha gente ha perdido su trabajo. No tenía comida, no tenía dinero, pero ellos yo todos los días recibo llamada En este tiempo de, de pandemia, donde varias compañeras han perdido su trabajo, muchas por estar indocumentadas porque los empleadores no querían entregar este certificado de movilidad, Entonces fueron despedidas. Al no querer firmar esto, no exponerse a que la Policía Nacional sepa que están eh, empleando a una persona indocumentada, lo más fácil fue despedirle a esta mujer y que se, que se vea ella, ¿verdad? Y nosotros, como mujeres migrantes, sufrimos como una doble, hasta una triple opresión. ¿no? Esto quiere decir que nosotros sufrimos como migrantes por la racialización. Sufrimos también por el género, que va ligado a una opresión de clase también. ¿no? Entonces esto se ha visto muy acrecentado en, durante el estado de alarma. Bueno, hubo un caso de, que, que fue conocido de que una persona falleció debido a la falta de intérpretes para que pueda acceder a la sanidad. El acceso a la sanidad en sí no es eh, no es igual para todos ni todas y las mujeres pues eh, sufren esta situación mucho más ahondada. ¿no? Muchas personas no saben español, mayor parte. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo comunicar? No te preocupes, hermana, ¿todas bien? Ojalá. Gente hace como paro, se no sabe. Necesito cita, gente no sabe. Entonces nosotros hacemos eso. Eso hace cada día mínimo, 20 30 personas, mínimo, yo digo. Es un momento muy duro, porque sabemos que tenemos una costumbre y una vida de todas las mujeres migrante o mujer española de salir por la mañana a llevarlos ni al cole, de ir a trabajar, de, de movernos. Pero ese tramo ha hecho de que estemos en casa, sin trabajo o despedidos de trabajo, sin esperanza, con miedo y con más gastos. Porque al salir de casa, yo creo que se reduce la factura de la luz, la factura del agua. Este tramo duro nos ha hecho sufrir más no y ve la realidad que nos puede ir pasando. Porque el gobierno, desde que se declaró el estado de la alarma, luego se suspendió, habló del 14 de marzo hasta el 21 de junio y los meses posteriores, Eh, jamás previó un protocolo específico para la trabajadora del hogar que está al cuidado de una persona o de una familia. El gobierno actual, este gobierno de coalición, Eh, ...tiene pactado ratificar el convenio 189... ...a nosotras nos vienen arrastrando... ...desde que se creó el convenio 189 en el año 2011... ...y se adecuó la ley de trabajo para la empleada de hogar aquí en España... ...de que se va a ratificar este convenio... ...no lo están haciendo y estamos esperando... ...no queremos que sea solamente una promesa... Que se, ...queremos que sea efectiva... ...imagínense el trabajo decente de la trabajadora del hogar... ...es gravísimo que un convenio se llame trabajo decente... ¿Qué quiere decir? Que está integrado por unas desigualdades absolutas. Entonces, mientras esto no sea efectivo, para nosotras sigue siendo una cortina de humo. Tienda es tienda, pero es una casa para todos. Y donde aquí se cuenta, aquí se llora, aquí se ríe y aquí se puede comer lo que hay. Y les he propuesto a a mi, a mi gente, mi colectivo, vamos a hacer. Tenemos un espacio en centro, donde es fácil que todo el mundo pueda acudir, que es mi tienda que es nuestra casa ahí vamos a empezar el proyecto de banco de alimento para ofrecerle a las personas que empecé yo sola en marzo, pero ahora se ha abarcado a mucho y a mucho y a mucho y estamos logrando en este momento tenemos ahí en base de datos 1450 familias que hemos podido Colaborar una vez, dos, tres, cuatro, cinco, es lo que hemos podido hacer y esperamos hacer más. Porque cuando hablamos de justicia social, yo creo que el cambio empieza desde ahí. Colaborar con las personas que tienen hambre. En el primer momento yo puse 300 euros para no crear un gaufando en ese. Cogí de mi dinero, de mi bolsillo, 300 euros y se compra. Esa compra me duró medio día aquí repartiendo y se terminó. Entonces abrí un cartel de que recib recibimos donaciones para poder colaborar a la gente y ahí de verdad que la gente respondieron, los amigos, la gente que nos sigue, que nos quiere el proyecto, respondieron mucho. Los vecinos y allí recibíamos mucho donde hemos llegado. Ahora mismo, yo estoy calculando, hemos llegado a C. Marzo, mayo, junio y julio, todos los días da a 50 familias comida. 50 familias, aparte de las personas que, que duermen en la calle, que vienen a coger comida. O sea, ole, ole, ole, y ole. ¿Quién pide comida? Valiente, en Bangladesh. Cuando tenía comida, se dan. Los personas ilegales viven en España no tiene papeles, pero ellos como antes la pandemia ellos trabajaba calle. Pero cuando pandemia no puede trabajar, pero no ganan dinero, pero tiene hambre, tiene tripa, necesita comida. Casi como 7000 personas valente Bangla ayudado. La Oficina de Información y Denuncia, eh, durante el estado de alarma, ha tenido un servicio a través del correo electrónico y del teléfono. ¿Esto qué significa? Pues es una brecha digital para las para los usuarios de, de este servicio, ¿no? que no pueden acceder fácilmente como era antes de, de acercarse al local, porque está en el barrio de Lavapiés, donde es la mayoría de nuestros usuarios que vienen a la oficina Eh, además, la información que se trata eh, es muy sensible y ahí sí que hay una, una brecha importante, ¿no? un problema importante. Por ejemplo, antes, cuando venían aquí, eh, era muy coloquial, ¿no? Es, oye, voy a venir, voy a volver, no sé qué, ahora es intentar llamar, si te coge el teléfono, si te contesta el mail, una saturación de, de, de llamadas telefónicas, una saturación de correos, de emails, que claro, la manera de resolverlo son menos ágiles, ¿no? Una de las soluciones que se plantea desde Zor Racismo Madrid y desde otros colectivos y desde la comunidad migrante es la regularización de las personas en situación administrativa irregular y solicitantes de asilo. Es una regularización urgente, permanente y sin condiciones la que la que pedimos. Este es un pequeño paso para la consecución de derechos, ¿no? eh, sobre todo, por ejemplo, las mujeres migrantes, en su mayoría, en este caso latinoamericanas, por ejemplo, que un gran porcentaje se dedica al trabajo de cuidados y del hogar. Sí que se ha visto muy afectada en el, durante esta situación de, de pandemia, en esta situación de estado de alarma. España es un estado de derechos. Dice que es un estado de derecho, Tiene firmado montones de tratados. Que habla sobre defensa de la ciudadanía que la agenda 2030 que si los derechos humanos que el derecho del niño el derecho del refugiado y sin embargo a la hora de la verdad cuando yo estoy en la calle la policía me sigue parando exigiendo un documento en donde dice que yo puedo estar o no en la calle y donde ellos me pueden meter en la cárcel solamente por ser extranjera Otra situación importante es el tema del colapso de las citas de extranjería, ¿no? Este es como el último paso para muchos en su proceso de, de regularización o de residencia, etcétera, y para otros es el inicio. Entonces, esto marca eh, marca la vida de las personas que luego van a desarrollar aquí aquí en el Estado español, ¿no? Estamos aquí por cierre permanente de los CIEs la reagrupación familiar, tener el derecho al empadronamiento, un empadronamiento efectivo porque tenemos derecho pero no lo podemos hacer efectivamente, en el trato a nuestros menores en, que están tutelados por el gobierno pero que no tienen el trato humanitario que tienen que tener. ¿Y qué somos nosotras eh, como personas? Si somos sujetos de derechos, cómo nos sentimos realmente o somos solamente una parte en vulnerabilizada, apartada, que no queremos reconocer y que queremos tener en el olvido. Estamos pidiendo solo la regularización, la regularización para que podamos trabajar, para que podamos pedir una renta mínima, porque al persona inmigrante o la persona irregular no tiene ninguna renta en esta comunidad o en este país. Si tú no tienes papeles no te reconoce la ley orgánica. Hay muchas familias que están viviendo esa situación. Hay muchos familias no tienen ninguna renta de qué vivir. ¿Cómo hace? Cómo pese a pesar, lo sabemos nosotros, lo saben lo de arriba todos los partidos políticos. Lo saben, nosotros no vamos a dejar, vamos a seguir. Porque muchas personas hemos quedado atrás en plena pandemia. Estamos hablando de más de 600.000 personas entre personas que pedimos asilo, refugiadas y personas que ya estamos trabajando en la economía sumergida y que queremos cotizar a la seguridad social. A nosotras nos tratan como personas de segunda, no podemos seguir así. Muchas gracias por estar con nosotras, nosotras como movimiento vamos a seguir luchando. Esta lucha es de siempre y va a continuar, no nos van a echar hacia atrás. Esto es solo un paso para todos los pasos que vamos a seguir dando. Por eso quiero que griten con nosotras ¡Regularización! ¡Ya! ¡Sí! ¡Regularización! ¡Ya! ¡Sí! ¡Regularización! ¡Ya! ¡Sí! ¡Regularización! ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Quizá porque mi niñez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 Tu atardecer es rojo se acostumbraron mis ojos como el recuerdo al camino Soy cantor soy embustero Me gusta el juego y el vino como alma al mar de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo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 empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y Ya minterraradme sin duelo Entre la playa y el cielo Y en la ladera de un monte asalto que el horizonte quiero tener buena vista.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 ¿Cómo mejoraría la situación de cada una de esas trabajadoras, de todas las trabajadoras de estos diferentes colectivos que representáis? ¿Cómo mejoraría, mejoraría su situación vital en caso que hubiera una regularización, en caso que regularización extraordinaria que se está exigiendo? Y que además es factible, porque hay un artículo de la ley de extranjería que, que lo contempla, ¿no? Es decir, no hace falta eh, derogar esa ley, sino que eh, simplemente es eh, aplicarla, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué, ¿cómo mejorarían la situación de todas estas trabajadoras si se pudiera llevar a cabo esta regularización? Primero, si se llegara a cabo la regularización, tendríamos acceso a una residencia, a permisos de trabajo, a un trabajo digno, a cotizar... Eh, tendríamos las mismas condiciones que tienen los españoles dentro del país. O sea, no pedimos nada nada nada que no sea factible dentro del ambiente, por decirlo, algo extraordinario para nosotras simplemente estamos pidiendo igualdad de condiciones. Que si tú trabajas y pagas impuestos, pues yo también trabajo y pago impuestos, pero bajo las mismas condiciones. Eso es lo que pedimos, ¿cómo nos mejoraría? Porque pues podríamos, eh, nuestros ingresos serían un poco mayores a lo que son ahora, podríamos acceder a un piso, tendríamos la posibilidad de tener a nuestros hijos con nosotros, de brindarles educación, de, de que estén creciendo junto a su madre, porque a mí me pasó que dejé a mis hijas, las dejé de ver durante muchísimo tiempo y cuando las vi pues ya eran mujeres con hijos, y me convertí en abuela sin haber sido madre. Entonces, eso mejoraría la vida familiar, eh, la educación, el trabajo, el sistema y sabemos que si un país funciona, eh, funciona porque la familia funciona. Entonces, desde el núcleo familiar iríamos viendo mejoras día a día. edit en tu caso, ¿cómo mejoraría la vida de las trabajadoras del hogar y de los cuidados en caso de esta regularización? A ver, primero yo creo que tenemos que partir y explicar por qué exigimos la regularización amplia y definitiva y permanente uh -huh. de las personas indocumentadas. A ver, la Ley de Extranjería en su decreto real el 557 del 2011, cúlos del 123 al 127 habla que en caso de interés nacional, en caso de interés público y seguridad nacional se puede y se debe realizar una regularización de las personas migrantes. En este contexto, nosotras las que todas las colectivas que impulsamos la campaña a partir del 13 de abril de regularización ya creemos que este es el momento indicado en esta crisis sanitaria, donde realmente el gobierno dice no vamos a dejar a nadie atrás, cuando sabemos que han dejado fuera a más inmigrantes, que como bien ya decían las compañeras, no pueden acercarse a ningún tipo de ayuda, de beneficiarse de nada, pero el Estado sí se beneficia de tu trabajo, se apropia de ti, pero una vez que te consumes, te tira el abandono y esto no puede ser porque si yo como persona hablo de igualdad, hablo de justicia, hablo de, de que todos estamos en la misma situación, no, no estamos en la misma situación porque tenemos hambre, no tenemos derecho y la exigencia que hacemos de la regularización que no se centra solamente en un papel, sino que se centra también en la en el cierre definitivo de todos los centros de internamiento para extranjeros, que son cárceles racistas y criminales, donde nos matan, nos abusan, y como también ahora que está el CETI, el CETI ha comenzado el 27 de abril, una huelga de hambre, en la cual nadie hace referencia en los periódicos, en los medios de comunicación, no se habla de que el centro extranjero de eh, Para el asilo de las personas migrantes que vienen a pedir protección y asilo, están personas ahí sufriendo hacinamiento, porque es un centro para 480 personas y están 1.600 personas, niños, mujeres y hombres, pasando necesidades en eh, eh, un, un, un maltrato no solamente físico sino también así, diciendo nada las compañeras jornaleras que están siendo violadas y nadie habla de eso tenemos que buscar condiciones dignas los trabajos todos son dignos pero las condiciones tienen que ser dignas porque partimos de que España sigue siendo un país esclavista que promueve la semi esclavitud de las personas Y eso no puede ser. Por eso nosotras impulsamos que la regularización tiene que ser algo con lo cual me permita vivir en condiciones dignas. Porque yo soy una persona digna. Son compañeros, son dignos, pero tengo que tener condiciones dignas. Decías no que es una regularización no temporal, que se ha planteado también en otros países. no Es como, como ahora necesitamos, vamos a regularizar la situación, pero luego ya nos lo pensamos. no La, la cuestión es... Los derechos son universales y se los, los merecen todos los ciudadanos, ¿no? Creo que es importante esto que reclamáis desde, desde la plataforma también, ¿no? Claro, y más todavía teniendo en cuenta que España adecuó su constitución del 78 en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 13 dice que todas las personas podemos migrar y elegir el lugar de residencia donde quiere estar. Entonces, si yo firmo algo y lo tengo como ley suprema de mi país, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué está todavía, al día de hoy, la gente que está llegando a Tenerife y Canarias siendo de vuelta en en esta afección tan fea, en devoluciones en caliente? Personas que han tenido como 11, 12 días cruzando el mar niños, mujeres embarazadas, a las cuales nosotras no olvidamos, porque como no salen los medios, hacemos como que no nos interesa y no sabemos. Y no puede ser que todos los años en estas fechas salgan miles de voluntarios para irse a África, para irse a América, a cuidar, a asistir a los pobres países tercermundistas y no quieran ver lo que está sucediendo en este momento en su país. Jornaleros viviendo en condiciones precarias y de plástico, recogiendo nuestros alimentos sin ninguna medida de protección, así como las trabajadoras de hogar y todas las personas en situación precarias Nosotros como pueblo no podemos permitir estas condiciones indignas. Yo me quiero desmarcar de esta falta de derechos y debería luchar y exigir igualdad de condiciones para todas las personas indignas. Y Yamile, antes me comentabas que esta asociación, este colectivo de sanitarios inmigrantes solidarios que habéis que habéis eh, empezado a raíz de la crisis del COVID-19, que tenéis ganas de continuar con ello, es decir, que es un proyecto que parece que puede tener más vida, ¿no? Y que tienes que tienes ganas quizás incluso de quedarte aquí en España y continuar sí. con este con este proyecto. Cuéntame cómo cómo se puede desarrollar esto pues eh, la verdad si sí veo que sea un proyecto que pueda beneficiar a muchas personas igual a muchos colectivos eh, lo veo como que, eh, no que, es, que es, para entender un poco qué que es, que es, que es eh, la atención que estáis en eh, los servicios que estáis brindando de manera solidaria, a entender un poco qué es lo que hacéis desde nuestro bueno, colectivo. Sí. Lo que hacemos desde nuestro colectivo es, ya que no podemos atender prim en primera línea al paciente en las clínicas y residencias, lo que estamos haciendo es y yéndonos a la población más vulnerable. Estamos eh, con el habitante de calle trabajando directamente con ellos, llevándole material de protección sanitaria, llevándole alimentos, llevándole kit de aseo, eso es lo que estamos haciendo, programas de promoción y prevención. Sabemos que hay muchas personas en la calle que ni siquiera saben que tienen derecho a la salud. En España todos tienen derecho a la salud, tengan o no tengan papeles, pero estas personas que están en la calle, muchos no lo saben. Muchos tienen miedo de ir a un centro de salud cuando presentan algún síntoma, sea cual sea la enfermedad, eh, porque piensan que la policía va a ir detrás de ellos, que el hospital va a llamar a la policía y los van a devolver a su país, pues No es así. Hay que dar la información clara, precisa y decirles que sí tienen derecho a la salud acá. Entonces, uh -huh. lo que estamos haciendo es eso, llegando a la, a, a la población más vulnerable, ya sea en familias, en, en, en barrios o en comunidades donde muy pocas veces uh, hay atención sanitaria directa, por decirlo así. Entonces a eso vamos a hacer campañas de promoción y prevención y kenia ¿asentías sentías vehementemente cuando cuando ya sí. me le hablaba sí, porque esto que ella comentaba eh, de que muchas personas no van a los centros de salud o no, no acuden cuando tienen algún síntoma o cuando están cuando se ven enfermas eso está pasando ya a nuestras compañeras en situación de iniciativa irregular, que a veces tienen algún síntoma o a veces les pasa algo y no, no acuden porque tienen miedo, no tienen la suficiente información, eh, se quedan aisladas y, y no acercan a los centros de salud, ni a urgencias, ni a ningún sitio, porque creen que las van a, a deportar, eh, eh, automáticamente que eh, quedan en casa aguantando lo que sea, pero no situaciones que lo que está contando ella es algo que nosotras hemos estado viviendo desde que empezó el confinamiento y estamos escuchando de las compañeras. Se están automedicando por no ir a pedir ayuda por el miedo que tienen. Exactamente. A eso, a eso te lleva la situación administrativa irregular al al absoluto, a la indefensión ¡Ya! ¡Pum! Originales, super internacionales Escuchamos tu consejo y aprendemos tu modal aunque somos diferentes, a la vez somos iguales En la misma situación en distintos lugares Somos internacionales Si no importa cuá ¡Os sapoconchos! ¡Os sapoconchos! ¡Os sapoconchos! A moito tempo, pero bueno eh, inicialmente van para ler un par de compañeiras o manifesto, porque bueno, sabedes que estamos aquí debido aos recortes de pediatría e eh, todo o que está pasando na Costa da Morte e eh, justamente o centro de saúde de ECE é o lugar que aproveitamos para facer a, a concentración, porque é o que máis acusa todo este tipo de, de recortes non, porque realmente está atendendo moitas ocasións a varios concellos eh, concretamente a Dombría a Moxía, C, Corcubión e en moitas ocasións tamén eh, a Fisterra. Entón, bueno, eh, ahora os compañeiras vos van a vos van a ler o manifesto que, que elaboramos e despois pois, vamos a botarle un poquinho de humor, a ver se non nos chove, porque temos dúas cancións para cantar. Se vemos que chove moito que a primeira, xa non cantamos a segunda, vale? <risa> bueno, deixenos con Mariana e con Rosalía que vos van a ler o manifesto. Moitas gracias a todos. todos e todas, como dí Vanessa, aproveitar para informarnos ben do, do que está pasando. Lemos o noso manifesto. A Asociación Pediatras e Matronas Xa somos un colectivo que solicitamos que o Goberno de Galicia garanta unha sanidade pública de calidade para as crianzas, xóvenes e mulleres a través do acceso a pediatras e matronas en atención primaria. A precariedade dos servicios de pediatría e matronería nos centros de atención primaria da Costa da Morte Son unha realidade que se agrava cada día. O modelo de atención real que sufrimos é o seguinte. Falta de profesionais. Son varios os centros que non teñen profesionais de atención á infancia. Como é o caso dos centros de Muxía e de Umbría, que en todo o 2021 estivo máis de seis meses sen servizo. En o 2022 a falta de servizo continúa a ser o habitual. Outro exemplo é o caso de mazaricos, que non ten servicio de matronería e as usuarias deben solicitar atención a centros de muros a máis de 25 km de distancia. Outro exemplo é a falta de especialistas. Na maioria dos centros, as crianzas son atendidas por médicos de familia con ou sem formación en puericultura e non por pediatras. De igual maneira, é habitual que a atención de enfermería seja de profesionais non especializados en poboación infanto-xuvenil. Outro exemplo é que os horarios de atención son moi reducidos. É unha práctica extendida que os profesionais sexan itinerantes, compartindo varios centros, polo que o acceso á súa xenda limítase a un horario reducido semanalmente. Isto dificulta enormemente calquer seguimento, que implica que a persoa usuaria se teña que desprazar seguindo o circuito do seu facultativo referente, o sea peregrinando de centro en centro. Outro exemplo é a falta de cobertura de baixas vacacións e permisos. Este modelo contempla como dinámica habitual desprazar a unha profesional ou a un profesional que ten que abandonar o seu servizo para cubrir outro ou varios. Polo que polo que a desatención muda de lugar ou lugares e agrávase. Fora do manifesto, por exemplo, para que teñamos un exemplo claro, hasta a semana pasada, aquí en C, había un puericultor, que era un pediatra, que atendía as crianzas de Corcubión, C, Dumbría, Muxía, e estivo atendendo tamén este Fisterra, porque tampouco había ninguén en Fisterra. É un exemplo. As consecuencias inmediatas deste modelo nefasto tradúcense en desatención e abandono sanitario, como é lógico, os usuarios somos itinerantes, temos que andar detrás dos médicos, As prácticas médicas son duvidosas e de calidade cuestionable en algúns casos por todo isto que estamos contando o incumplimento de revisións e vacinacións das criaturas falta de seguimento dos embarazos e outros procesos fisiológicos das muller tamén falta de referentes estables para facer seguimentos de tratamentos ou de prevención cada día se te atende alguén, pois é unha persona diferente sobrecarga dos profesionais eles tamén sufren todo isto lógicamente que deben acoller axendas de outros centros ou desplazarse a novas localidades, inexistencia de programas de prevención ou talleres de formación e acompañamento en temas de embarazo, posparto, educación sexual, e reproductiva e, por portanto, saturación dos servicios de urxencia do hospital comarcal. eso tamén vai recaendo nos outros servicios. Se a atención primaria non funciona, eso sobrecarga, lóxicamente, os outros servicios eh, sanitarios. Sigue Rosalía. Somos moitas as usuarias afectadas que ponemos reclamacións habitualmente para exponer estes feitos ás xerencias, que deben dar solucións. Pedimos reunión coa Consellería de Saúde, petición que a día de hoxe non foi atendida. Recollemos e amosamos públicamente estas situacións nas redes sociais para que a comunidade esté informada e poda unirse. Facemos alianzas con outras entidades que tamén reclaman esta tensión. Que máis se debe facer para que se respeten os dereitos básicos? a Através deste manifesto, instamos as administracións competentes a que cambien de forma ausente este modelo asistencial de máxima precariedade na atención primaria e mostramos toda a nosa vontade para participar nunha reunión enfocada a acoller e dar resposta a todos os aspectos recolhidos no presente documento. Na costa da morte o abandono sanitario e a mala gestión en atención primaria manifestase en grau máximo Por iso queremos reclamar o que é noso e non seremos cómplices con o silencio Queremos que atendan as nosas crianças xa e con calidade Queremos que as xóvenes e mulleres teñan unha matrona de referencia Queremos que as profesionais que nos atenden o facan en condicións dignas pediatras e matronas, xa! Bueno, moitas gracias Mariana, moitas gracias Rosalía, moitas gracias a todos aquí presentes, e antes que non dixen, a todos os alcaldes, alcaldesas, concelleiros, xente da CIGA e de moitos outros eh, lugares que está aquí hoxe, apoyándonos a todos porque realmente, como ben dixeron elas, este sí é un problema de todos. Non é un problema illado, é un problema que nos afecta a todos e afecta aos, aos máis vulnerables, que son os nenos e as nenas, e as mulleres tamén, no tema das matronas. Bueno, agora imos intentar cantar, todos estedes un papelinho, verdad? Imos empezar polo, polo noso himno, que onde están? xa come tamo son aquí en, en C, dentro, dentro del Centro de Saúde, eh, porque acabáis de tener una, una concentración. Bueno, un poco, primero, pre, vamos, pre, presentanos, porque sois una asociación que, que demanda, lleváis llevando ya mucho tiempo, eh, un servicio de pediatra y de matrona de calidad eh, eh, que pueda ser digno, ¿no? Efectivamente, levamos xa esta asociación creouse eh, pois bueno, a raíz do, do coronavirus eh, porque nos demos de conta que co coronavirus todavía a administración aproveitou máis pesar eh, abastecer o servicio entonces pues, nós bueno nos xuntamos entre un grupo de nais e pais e dixemos isto hai que reclamalo o que pasa o que vimos tamén é que normalmente cando se reclama de un lugar con concreto pois pues é eso da costa da morte por exemplo pois pues, que fan quitan dun lado poisis pues, imagínate pois pues, de pontevedra de outro lado quitan atrás un lado e expoñen noutro e nos creemos que eso non é así que todos os nos galegos tenen dereito a atención sanitaria porque ademais é o que está na Constitución no artigo 43 entonces dixemos que esta asociación faceíamosla a nivel Galicia e que apoamos todos e cada un dos puntos de Galicia, donde sea preciso, porque o que queremos é que se busque unha solución de modo que non se desabastezca un sitio concreto para abastecer outro. porque entonces... Os todos os non son importantes, dá igual que sean de aquí eh, de Coruña, de Pontevedra de Ourense, de Lugo, dá igual todos os non son importantes e o que non pode facer a administración é poñer parches que é o que está facendo somos conscientes do problema que hai somos conscientes da falta de facultativos pero somos conscientes tamén de que igual se melloraran as condicións laborais pois que probablemente e que unha serie de condicións bueno, fixeran, o problema é ese que non se está facendo nada se nos está dando disculpas todo é, é, no, é que non hai pediatras pero eso non pode ser Porque quien gobierna é que ten que poner os medios alcalde e se non están, terá que buscarlos porque para eso están xestionando e están xestionando o de todos nós claro. entonces o que queremos é, ou se foi aquí mañan podes ir no outro lado, por exemplo a zona de Pontevedra tamén está moi afectada hai unha eh, plataforma tamén eh, que é de O Condado e a Paradanta que agora mesmo, se si non recordo mal son sete concellos, porque sete concellos son os afectados, igual que nós aquí comentamos antes que había cinco concellos as que só atendía un poricultor en este caso, chegaron hasta ser siete consejos atendidos por un pediatra entón, bueno, o caso é grave o caso é grave e os facultativos non teñen culpa porque realmente le están sobresaturados e non o que queremos unha solución, polo menos ver a intención de que queren facer non queremos palabras e non queremos disculpas queremos solucións reais e é o que nos está dando a Administración Pero está por, con mutismo total polo que dices, hasta agora, este momento nin ni eso habéis tenido é dicir, ninguén se, se ha sentado aínda a, no. a, que sea para ainda que despois se produzca ¿no? Pero sí. ni, tan siquiera sentarse non, ninguén, porque pedimos Bos, bueno, falamos cala do pobo, ela nos pediu documentación ao respecto, então lle dixemos que non había problema, toda documentación que lle podemos aportar aportarlle pasamos, e dende ese momento tivemos mutismo absoluto, e desto xa hai vai facer agora un ano. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, si sí nos dixo que nos recibía, então nos dixo que lle dixeramos cando e que personas. E entón nos lle dixemos, bueno, en plena sexta, sétima, quinta, non me acordo en que ola íbamos, lle dixemos, entendemos que vostede está ocupado, entonces, bueno, pues díganos que día E nos, pois, nos axustamos e xa lle decimos que personas van. E, nada, hasta hoxe. Debe de ser que a agenda non a desocupou porque non nada non, non, non contactou máis con nós Por iso, o que percibimos por parte da Administración é mutismo total. E, de feito, eh, non si vemos como a nivel nacional, me refiro, de Estado español, si vemos como hai manifestacións pola sanidade, por tema de, de pediatras tamén en alguns sitios, e, sin embargo, parece que en Galicia non pasa nada, porque en Galicia, quitando que a prensa galega, que si realmente, pois pues, bueno, moi ben, moi colaboradores, estamos moi agradecidos, o que fora da, das fronteiras de Galicia, como dice a canción de Tanxugeiras, fora das fronteiras, eh, que por sorte a día de hoxe non hai, pero non se saca isto o sea é como que aquí non hai un problema, que a xestión da xunta é impecable e non é verdade. O sea, non digo que sexa máa intención, pero bueno, non é impecable a xestión da Xunta. Entonces é algo que todos debemos de saber, aquí e fóra de aquí tamén. Sí, porque eu, com, com, eh, falabas do, do estamos falando neste caso do tema de tanto de pediatra como de matronas, pero que é un, un desabastecemento xeral de lo que é a atención primaria, é dicir sí. os no, médicos as médicas eh, se, se están saturados porque, porque realmente é o primer, o hospital sea, está moi ben pero falamos de que a atención primaria é a primeira, é donde a xente va están moi saturadas, ou iso é lo que no, nos podemos... Si, sí, sí, está con falta de, de persoal en xeral, parte o das pediatras e matronas concretamente máis sangrante, porque é moito máis notable. Pero bueno, si, sí, en xeral a, a atención primaria, de feito, hai unha plataforma só Sanidade Pública, cos que nos tamén colaboramos, e eles si sí reclaman todo iso. De feito, bueno, este ano pues, se fixo menos investimento nos presupostos xerais, no tema sanitario, ademais, se xuntou o gasto farmacéutico eh, co gasto de saúde, cando normalmente están separados, porque claro, xuntalos, fai que o investimento sea moito máis, pero realmente son dúas partidas que deberían de estar por separado. entonces pues, bueno si sí, se está protestando, si sí, se están facendo manifestacións en moitos lugares, eh, xa digo, a zona de Pontevedra está especialmente afectada e está especialmente reactiva con todo este tema. Pero bueno, dentro da asociación, outro día tamén nos chamou unha chica de FOZ, da Marinha Lucense, eh, dicindo o mismo, eh, nos chamou, bueno, contatou outra chica de Vila García, en Xeral, en todos os puntos en concreto, aparte do tema de pediatras e matronas, está moi tocada a sanidade primaria e iso que fai colapsar eh, os hospitais que tanto nos queixábamos que non se fora os hospitais cando estábamos co Covid pero claro, a xente que fai se non é atendida hai enfermidades que poden avanzar pois, bueno, pois nada, mal. era eso eh, que moitas gracias é. Se aquí no hay pediatra, el bañazo es un cabrán, dajando recortes, recortes na sanidad, recortes na sanidad, recortes na sanidad. Se sí, aquí no hay pediatra, mira tan mal, lojando con los derechos de todas las filas, haciendo las filas, Como a todos os que están hoxe aquí Moitísimas gracias A yeah. roleian nena a rolena ben A nena por lleu quero ver A nena por lleu quero ver Non quere dormir, eu que lle farei A miña pequena eu arrolarei Durme, durme, durme A nena fermosa non quere dormir Pechaos o guiño, se volveos a abrir, pechaos o guiño, se volveos a abrir. Ea. Se non coitadiño que rompe a chorar. Se non coitadiño que rompe a chorar. Durme, durme. durme. Gracias. Tía, no te Terralles. O sea, estamos todas igual. Bueno, a ver, es evidente que no. Todas, todes, no estamos igual. De hecho, ni siquiera estamos todas. Me refiero a que no estamos todas aquí vivas, compartiendo espacio-tiempo o lo que sea esta movida en la que pasan los días, ¿no? Bueno, total, que no estamos todas. Y evidentemente las que estamos, pues... No sé, pues igual... Tampoco... No sé, que partimos de casillas diferentes para empezar. Eso lo primero. Pero tía, no sé, te digo que ha sido una de las frases que más he leído escrita en las conversaciones de WhatsApp con, con la gente en estos últimos años. O sea, la frase de estamos todas igual. Y la frase como que funciona, ¿sabes? Como que es útil. Como que nos alivia ese extraño consuelo de tontos. Y no sé, nos relaja poder negarle la lealtad a la exactitud por un rato que parece que nos resulta más fácil hablar cuando todo el mundo sabe que estamos mintiendo por completo. Y es loco que durante estos años, cada vez que he oído Estamos Todas Igual, en vez de sentirme engañada, me he sentido como conectada con la verdad. A ver, con la verdad me refiero como conectada con... ya con un sentimiento, como con una realidad emocional que sentía que era la misma que la de que la de mi amiga con la que estaba hablando. O sea, cuando mi amiga me decía ya tías es que estamos todas igual y es que sabía perfectamente a qué se refería y como que de repente esa enorme mentira como que estrechaba un puente real un pu No, no, o sea, como que estrechaba el puente más real y verdadero que existe. Te lo juro. Te lo juro, o sea, de pura empatía. Yo qué sé, es, tía. Estamos a marzo de 2000 Son tiempos raros, tío. Bueno, sí que coño, son O sea, marzo de 2018 no me imaginaba esto ni de coña. Y te juro que por una vez me gustaría hacer un poco de proselitismo al embuste y brindar por esta mierda de frase de la que estamos hablando. Porque aunque tenga mucho de mentira, tiene de fondo una verdad más necesaria que nunca. Ya que si estamos todas igual, o sea, solo hay una manera de salir de esto. Todas juntas. Escoitando este can de Yuita que nos trabian Roba Estesa y antes también escolitando o intro de la xente de Tremenda Jauría que hoxe estrena disco este Tod de Tod Dogs. Por igual, eh, bueno, pois pues a, a viaxe de hoxe chega a este punto aparte, desechando os que tenga des Una vida plena, feliz, una vida de, de alegrías, de, de pequenas cousas, desas que nos alimentan o, o alma. Y se si comenzamos con dous clásicos como Rubial e Uxía, non menos clásicos, pero non menos actuais tamén, son eles, elas, elos, todo o grupo, De la xente que la levan Máis de cinco décadas Por os escenarios E non só do, do Galicia Sino do todo o mundo Con la, con la súa música e Os fuxan os ventos Que nos traen este sementeira E con el Queremos de verdade Darvos gracinhas Pon la escoita <risa> Cementarei, cementar, lo guiño de clarear En tanto no todo medre Un meniño, un bello y un cantar Cementarei, cementar, lo guiño de clarear Cementarei no viño de Clarear, en tanto no povo me dre un meñigo, un medio dun cantar. Cementarei, cementarei de Clarear, en tanto no povo me un meñigo, un medio dun cantar. Cementarei, cementarei no viño de Clarear, en tanto no povo me un meñigo, un medio dun cantar. calimera para, para ti y para mis os sapo conchos ni os sapoconchos conchos os, os cacho <risas>